Cuentos de hadas españoles El tejón dorado Hace mucho tiempo, cuando el mundo aún era joven Los humanos recolectaban comida gracias a la caza, la pesca O a la recogida de frutas y frutos de los árboles y arbustos No cultivaban sus propias cosechas Porque la tierra era demasiado dura como para ararla Y además, confiaban en que lo que la tierra les ofrecía era suficiente Y así llegó el invierno, y los pobres humanos sufrían hambrunas terribles. Las hadas de la Tierra lo presenciaron y sintieron lástima. Decidieron reunirse. Debemos hacer algo por las pobres personas, o sufrirán así cada invierno. ¿Por qué no pueden cultivar la Tierra ellos? ¡Qué problemático! ¿Y tú te quejas? Yo he hecho crecer tres árboles de mango porque un niño quería comer un montón ¡Jum! ¿Y si encontrásemos la forma de enseñarles a cosechar cultivos ellos mismos? Buena idea, vale, encontraremos la forma de hacerlo Un día llegó el cumpleaños de una de las hadas, de Girasol Cumplía 16 años Y todas las hadas de la Tierra lo celebrarían juntas Le voy a regalar este precioso vestido azul Lo he confeccionado yo, así que le quedará precioso Pues yo le regalaré una corona con las flores más bonitas Cuando se mire al espejo, seguro que siempre me recordará oh, Te quieres demasiado ¿Y tú, Robin? ¿Qué es lo que le vas a regalar? Robin era el hada de todos los pájaros y animales del reino. Observó los regalos de las demás y se sintió un poco triste. Pues, todavía no tengo un regalo, pero conseguiré algo igual de bonito. Aquella noche, Che se sentó junto a su amiga, Ellie, la elf. Le habló a Ellie de los preciosos regalos que las otras hadas habían preparado Ajá, Bueno, ¿qué te gustaría regalarle? Me gustaría regalarle algo que la protegiese y que lo tuviese siempre Oh. Robin rápidamente movió sus manos y creó un tejón con su magia ¡Oh, un tejón! Espera, hagamos que sea más bonito Ellie utilizó sus poderes Y le dio al tejón un color dorado Brillaba y relucía Y los poderes de Eli hicieron al tejón todavía más fuerte Robin acudió a la fiesta Y le regaló el tejón dorado a Girasol Todos se quedaron sorprendidos al ver a aquella maravillosa criatura ¡Vaya! ¡Nunca había visto un tejón tan bonito! Eso es, porque es un tejón especial, solo para girasol. Será su mascota y crecerá a su lado. Girasol llamó a su tejón Golem, que significa dorado. Golen era muy fuerte y rápido. Podía correr durante kilómetros sin cansarse y podía cavar en la tierra con sus patitas. ¡Hola, girasol! Veo que estás disfrutando de tu día Oh, Hola, señor Hace tanto calor que tenía que salir ¿Qué es lo que ocurre, Elder? Pareces algo preocupado uh, Nada, los humanos ¿Los humanos? ¿De verdad? Oh, cuéntamelo, podría ayudarte <risa> Bueno, ayúdame si puedes Y entonces le contó todo Ante lo que Girasol se quedó pensativa Vaya, ¿y si enviamos a Golem para enseñarles? Él podría cavar y cosechar el duro terreno Y ponerle el cultivo más fácil a los humanos ¿Golem? Sí, me parece una idea excelente Pero, querida, ¿no lo extrañarías terriblemente? Oh, claro, pero solo se iría durante el día al atardecer regresaría a casa. No pasa nada, ¿verdad, Golen? <risa> De acuerdo. Mañana se lo enviaremos a los humanos. Y así, al día siguiente, Golem caminó feliz y curiosamente hacia los humanos. Todos lo observaban como si nunca antes hubiesen visto un animal tan hermoso. ¿Qué es esa criatura? La verdad es que no sé lo que es. ¡Pero es precioso! Golem caminaba felizmente y de repente comenzó a cavar en el suelo. ¿Pero qué es lo que está haciendo ese tonto animal? ¿Es que se ha vuelto loco? No lo sé, pero tengo curiosidad por ver qué hace. Golem cavó veloz y con gusto. La tierra empezó a volar por los aires y una parte cayó sobre los humanos. El fuerte Este tejón rápidamente había cavado una gran porción de terreno y al atardecer, Colen miró hacia el cielo y se fue. ¿Qué? ¿Cómo ha dejado toda la Tierra así? Pues qué aburrido. Y además, nos ha ensuciado. La verdad es que tienes toda la razón. Al anochecer, los humanos se fueron. Al día siguiente, los humanos salieron de sus hogares... Y vieron a Golen paseando por la suave tierra acabada e iba rodeado de pajarillos. Mirad, ha vuelto y juega con los pájaros. ¿Y ahora qué es lo que hace? ¿Y qué es lo que llevan los pajarillos? Mirad, las han dejado en el suelo. <ríe> qué divertido, la curiosa criatura lo está cubriendo todo de tierra. <ríe> Golen había conseguido que los pajarillos recolectasen las semillas y ahora las estaban plantando en la tierra. Uno de ellos depositó una semilla al lado de la mujer. Esto es una semilla. Podemos tostarlas y comérnoslas. Estos pajarracos están estropeando nuestro alimento. Pero no podemos hacer nada. Dejemos que los pájaros hagan lo que deseen. Tenemos suficientes semillas para alimentarnos. Justo entonces comenzó a llover. Los pájaros alzaron el vuelo y Golen también desapareció. Los humanos también entraron en sus hogares. Tras algunos días, dos mujeres regresaban a casa tras recoger algunas frutas. ¡Ay, odio la lluvia! Y desde que aquella criatura acabó todo el suelo, ahora está todo más... ¡Ah! Lodoso y pegajoso. No entiendo por qué la ha... ¡Oh! ¡Mira qué hay ahí! ¡Es un melocotonero! ¡Eh! ¡Tienes razón! Y es el lugar en el que depositaron las semillas los pájaros. ¡Ah! Oh, ¡Está empezando a llover de nuevo! ¡Vámonos a casa! Corrieron hacia sus hogares y dejaron que el pequeño árbol creciese. Con el paso de los días, crecieron más melocotoneros con dulces y maduros melocotones. ¡Vaya! ¿Fue el tejón el que hizo esto? Eso parece. ¿Se pueden plantar árboles con estas semillitas? Parece interesante. Oye, ¿queréis probarlo? Los humanos se quedaron tan fascinados que comenzaron a plantar más árboles y plantas en el suelo cavado. Por supuesto... Algunas de las semillas tardaron en crecer Y otras no llegaron a hacerlo Pero los humanos fueron pacientes Y pronto aprendieron a saber qué hacer Tenemos más frutas Tenemos más verduras ¡Qué bien que sepamos cultivar más plantas! Menos mal que ese animal cava por nosotros Porque a mí no me gustaría hacer eso ¡Sí! Pero no me gusta que ese animalito sea mejor que nosotros. Es decir, ¿no deberíamos ser capaces de cavar también? No, con las manos no. Quizás si usásemos una piedra o un palo afilado, entonces sí. Un animal no puede ser mejor que nosotros. Exactamente. El tejón es fuerte, pero no sabe cocinar ni limpiar como nosotros. Nosotros somos listos. Si él puede cavar, nosotros también. Y así los humanos comenzaron a cavar la tierra. No les resultó fácil. Y por ello empezaron a crear herramientas para conseguir abrir la tierra. Oh, esto es muy duro. Oh, mi, mi espalda... No te pares. Recuerda, si él puede, nosotros también podemos. Pero al continuar cavando la tierra, los humanos se hicieron más fuertes y el trabajo se hizo más fácil. Pronto el tejón y los humanos comenzaron a trabajar codo con codo. Oye, excavador, ¿me puedes pasar el pico? <risa> ¡Gracias! ¿Una semilla aquí? ¿Una semilla acá? ¡Oh! Me has sobresaltado, excavador ¿Excavador? ¿Qué es eso? Como cava mucho, le llamamos excavador Pero como los humanos comenzaron a cavar la tierra Y a cosechar más cultivos por sí mismos Las visitas del dulce golem fueron a menos Y pronto dejó de visitarlos Con el paso de los años, las personas que lo conocieron se hicieron mayores Y comenzaron a olvidarle ¡Ah! Oh, ¡Mamá! ¡Esto es muy difícil! ¡Quiero ir a jugar! <risa> También fue difícil para nosotros, pero un raro y hermoso animal vino a ayudarnos ¡Oh, sí! ¡Me había olvidado! ¿Cómo... cómo se llamaba? ¿Cavador? ¡Excavador! Eso es, excavador era un precioso animal que cavaba con nosotros y nos enseñó a cosechar ¿Un animal os enseñó a cosechar cultivos y plantas? Eso es muy raro, ¿no, mamá? ¿Y a dónde se fue ese animal? Hmm, no lo sé. Simplemente desapareció. Papá, no me lo creo. Bueno, si lo piensas bien, aquello fue como magia. Pero no es preciso que te lo creas. <risa> Un animal enseñándonos a cosechar cultivos y todo. ¡Es muy gracioso! Tengo que contárselo a mis amigos cuando los vea. Y de este modo, Colin se convirtió en una leyenda por todo el mundo, adorada por todos los niños.